Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo tiene contradicciones, el mundo lo es. En donde marca una dirección sabemos que esa es la correcta y la que debemos tomar, pero cogemos la otra. Nos gusta equivocarnos, tomar el camino equivocado, tropezar. Aunque sepamos que por ahí no, no hay que ir, vamos, vamos por ahí. Sabemos la teoría, pero no la práctica. Esta reflexión me ha venido a propósito de una investigación que he leído que se trata de una investigación de la universidad normal. Está en China, Universidad Normal de China. Eso sí, es un nombre ya de por sí contradictorio. Esta investigación, la que efectuaban ahí, habla de cómo existen determinados comportamientos grupales que actúan según una serie de patrones. Cuando los grupos se pelean, los cerebros de todos funcionan igual. No es un mito ni una leyenda, no es una metáfora. Cuando la conexión entre las diferentes partes del cerebro funciona mal y se rompen las conexiones, las decisiones morales y éticas se vuelven inconexas y violentas. Y lo más asombroso de este estudio, dice que... Los discursos que provocan enfrentamientos en destruyen las conexiones neuronales. Bueno, pues ahora esos en discursos y esas conexiones en neuronales se están destruyendo más. ¿Cómo lograr salir de ese túnel? No yendo a él de la mano de nada ni de nadie. Estamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada en la una y cuatro minutos. Con una etiqueta Almadilla Rosaventos en Twitter, Almadilla Rosaventos. Los pensamientos de una persona se pueden modificar, se puede un adentrar en el cerebro de otra persona. Es algo así como hackear la mente, hackear el cerebro ladrones en demente esta noche en el Círculo Secreto también vamos a conocer la historia de las primeras momias de la humanidad que tienen casi 10.000 años también vamos a conocer investigaciones parapsicológicas que se han efectuado y que se están efectuando en universidades españolas y además os vamos a enseñar que lo que no te mata no te hace más fuerte tener Callejón con José Manuel Esquivano Señales del, del fin del mundo con Javier Sevillano, Callejón con José Manuel Esquivano y otra serie de cosas y otra serie de informaciones y también Gaby Martínez, uno de nuestros mejores novelistas en la carávera Saludos en de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Sergio Monforte al frente de la parte escénica Silvia Casasola en la codirección Javier Sevillano. En redacción y producción, estos han sido y van a ser nuestros contenidos pero antes de ir con ellos, las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen Silvia Casasola... Pues pistas que nos dicen que estos eh, músicos que vamos a mencionar yo creo que eran muy listos porque eran muy independientes y no se hubiesen dejado hackear con estos controladores de mente que vamos a tener. Porque yo creo que esto de los dispositivos me da a mí como que no les iba mucho. Ya vamos a ir con las primeras pistas y vais a saber por qué lo digo. Bueno, esta noche la cosa va de música. En especial, de instrumentos musicales únicos que pertenecieron a grandes intérpretes y que ya no están en su poder. ¿Quién puede ser? Sí, y esta es la primera pista. ¿En la adolescencia le hicieron bullying en el colegio? Las opciones que os damos son David Gilmore de Pink Floyd, Prince o Kurt Cobain de Nirvana. Ya sabéis por eso que decía yo de, lo de los dispositivos y ellos, yo creo que no, no casaban mucho, que ellos eran mucho más artesanales y más libres. Bueno, ya sabéis que podéis escribir en rosa.vientos.com si lo hacéis en el correo o si queréis participar en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos, decirnos si Gilmore, Prince o Cobain es nuestro personaje de hoy y entre todos vosotros los que acertéis uno, solo uno, recibirá algo estupendo del programa, así que mucha suerte La 1 y 7 minutos, ¿eh? comenzamos, comienza La Rosa de los Vientos La Rosa de los Vientos en Onda Cero El Círculo Secreto en de mentes, en de pensamientos en de ideas en el fondo de cerebros se pueden hackear nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos son los pensamientos que alguien quiere que tengamos y para eso se hace lo que vamos a contar esta noche en el círculo secreto Con Miguel Pedrero, Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Silvia, muy buenas Bruno Madre mía, qué potencia, a ver si dura, a ver si dura Dos, eh, dos cosas eh, primeras, eh. yo creo sí. que son importantes eh, para que eh, eh, ya planteemos un poquito el tema Lo primero, esto no tiene nada que ver ni con chips, ni con vacunas, ni con cheese, ni con nada de eso No, esto no tiene nada que ver con eso, eso es un mito, una leyenda, ¿verdad? No, como, como decía aquel, esto no tiene es nada que, está que ver moda, con... de moda, y entonces, eh, pues bueno, hay que decirlo por si acaso que alguno lo piense, pues eh, que lo deje de pensar, esto es serio. Ni con Soros sí. ni Bill Gates. No, tampoco, no tiene ni, nada que ver con George Soros, ni Bill Gates, bueno, ni con Bueno, con sí, ¿no? Como decía aquel, ¿no? <risa> <risa> bueno, y, eh, pero esto sí que tiene que ver un poquito con lo que buscaba el proyecto, que lo hemos eh, mencionado en alguna ocasión, que era... ¿Cómo penetrar en el cerebro de una persona, aunque sea haciéndole algo muy mal? No, el proyecto MK Ultra. Eso sí, ¿no? Ya no está Miguel, ya, ya, ya le han robado el cerebro, ya le han robado el teléfono, ya le han robado absolutamente todo. Digo, ¿cómo se calla Miguel ante una cosa sobre Meca Ultra? Si lo complicado con Miguel cuando se menciona ese término y ese tema es que se callé. Pues... Pero, pero ¿sabes por qué? Pues porque él no nos quiere contar cuando le llamaron los de Meca Ultra sí. y ahora nos dirá. Que Ahora, fue lo que pasó. A ver, esto tampoco tiene que ver con MK Ultra, pero sí buscaban un poquito eso, ¿no? Penetrar en nuestra mente, Miguel. Exacto, exacto. No tiene absolutamente nada que ver con el, el MK Ultra. El MK Ultra es un proyecto que nace en el año 1953, cuando varios eh, militares, re, militares norteamericanos regresan, que habían caído prisioneros de. ...durante la guerra de Corea del bando comunista regresan a los Estados Unidos... ...y de pronto los servicios de inteligencia americanos se dan cuenta... Que, ...que esos militares norteamericanos que habían estado prisioneros de las tropas comunistas... empiezan a militar en grupos comunistas de Estados Unidos... ...a, a apoyar esa, esa ideología y se preguntan qué ha pasado... ...y lo que descubren es que en realidad... Estos militares habían sufrido un proceso de lavado de cerebro y por lo tanto a partir de ese momento la CIA y otros servicios de inteligencia, pero sobre todo la CIA, se marca como objetivo principal aprender el funcionamiento del cerebro humano para saber cómo controlarlo. ¿Y ellos lo aprendieron o fue una parte de un proyecto? Porque puede pensarse que fue la prehistoria de todo o una parte más, un... Eh, un aleteo más de todo una eh, cigüeña, un águila un halcón que volaba eh, el objetivo era penetrar en la mente picotear el cerebro las neuronas claro, y, y para ello utilizaron toda clase de técnicas enormemente agresivas, porque trabajaban... muy agresivas algunas eh. muy muy agresivas porque... y muy en secreto además sí, porque como os digo, experimentaban sin el consentimiento de los sujetos en lugares como colegios, universidades, hospitales, cárceles, centros psiquiátricos, eh, bueno y, y como digo, lo hacían sin el conocimiento de los sujetos, y empleaban desde técnicas de electroshocks a drogas, a, a hipnosis, es decir, todo tipo de técnicas, incluso combinadas con el objetivo principal de doblegar la mente humana ...y manipular el cerebro de esas personas... ...y luego sí es cierto que se llevaron a cabo... ...experimentos muchísimo más bestias... ...ya en los años 70 por parte de la CIA... ...pero ya no en suelo estadounidense... ...sino en Vietnam... ...con prisioneros... ...prisioneros con los que experimentaban... Eh, ...de forma absolutamente atroz... ...y que al final terminaban ejecutando. En cierto modo... Parte de lo que vamos a contar hoy, ya tuvo su ancestro en esto, y en otras hay muchas cosas. Vamos a citarnos, si te parece, a comienzos de los años 70, cuando se financian por parte de determinados grupos, se financian una serie de investigaciones que tienen por objeto eso, dominar la mente. Efectivamente, esta, esta historia empieza, como digo, en los años 50, pero aunque decía antes que el proyecto MKUltra, y todos los subproyectos que vinieron después, comienza en el 53, esta historia discurre paralela. A veces es cierto que hay puntos de conexión, pero como digo, esta historia comienza un año después, en el año 1954, cuando se crea el Club Bilderberg, algunas décadas después, en el 72. En 1972 se crea la Comisión Trilateral por parte, básicamente, de las mismas personas, que, que bueno, los bueno, grandes... Eh, ...grandes familias vinculadas al, al mundo de, de la banca... ...que son las creadoras de estas organizaciones... ...a partir de las cuales eh, comienzan a, a nacer bajo su paraguas... ...una serie de think tanks, de tanques de pensamiento... ...que financian universidades, medios de comunicación... Eh, ...periódicos, eh, programas educativos... Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la finalidad de estas organizaciones, como de otras muchas, porque a mí me causa mucha gracia cuando se habla todavía hoy en día de que el Bilderberg es un gobierno mundial en la sombra, sí. nada más lejos de la realidad, forma parte del mismo conglomerado que otras muchas estructuras y tanques de pensamiento y la finalidad es muy clara, no hay una conspiración extraña, sino la finalidad es la pervivencia y expansión del sistema capitalista y sobre todo en los años en los que se creó, no solo eso, sino también la defensa ante la ideología comunista e incluso e incluso la, el objetivo De, ...de acabar con la, con la Unión Soviética... ...básicamente es eso... ...y de estas organizaciones... ...nace el proceso de globalización... ...y el neoliberalismo... ...que hoy en día es lo que domina... ...nuestro, nuestro sistema... ...lo ¿no? que sí es cierto me imagino... ...es que es muy elitista... ...y que también las grandes fortunas... ...son las que quieren perdurar en el tiempo... ...y hacen todo lo posible porque así sea... ...exacto, aunque esto ha cambiado bastante... ...porque cuando se crea el Club Bilderberg... ...o la, o la trilateral detrás de estas organizaciones se encontraban una serie de familias vinculadas al mundo de la banca. Todo el mundo conoce los nombres, los Rockefeller, los Rothschild, los Warburg. Pero luego, a medida que discurre el tiempo y las décadas, empiezan a aparecer nuevos poderes económicos, ¿no? como lo que se ha dado en llamar ahora la nueva economía o la economía digital. Estamos hablando ya de grandes transnacionales, como puede ser Google, como puede ser Amazon, y, y luego también grandes fondos de inversión que ya no están dirigidos por una persona concreta, sino que son un conglomerado de intereses eh, e invierten grandes cantidades de dinero en, en los países y tienen la capacidad incluso de doblegar a esos gobernantes y provocar que, que cambien alguna ley o algunas leyes para que puedan actuar e invertir en ese país. Pero en el fondo, en el fondo, la finalidad eh, ideológica que subyace a todos estos poderes económicos Es exactamente la misma, es la pervivencia y la expansión del capitalismo neoliberal y de la globalización. De una forma de, de consumismo, de una forma de una estructura social, económica, que no se eh, mete a golpe de chip, sino a golpe de, entre otras cosas, de doctrina del shock, ¿no? Exacto, exacto. Y, y un nombre clave en toda esta esta historia eh, es eh, un personaje de nombre un tanto impronunciable, y Bersetinsky. ¿Cómo? ¿Cómo? has dicho? Algo así como Cebigny Bersetinsky. Bueno, pues... Pues este... que es uno de los pensadores eh, más importantes en eh, del siglo seguramente junto a Kissinger eh, sí. aunque ambos eh, tuvieron un papel eh, político pero sobre todo son eh, pensadores hay eh, gente que genera una serie de ideas eh, para el poder económico político, social eh, todos los anuncios, todo nace eh, a partir eh, de lo que propone él y de lo que propone hablaremos después eh, eh, Henry Kissinger sí. pero eh, Este hombre, Veneciesky, publicó incluso un libro que se titulaba que era, marcado un poquito el futuro, la era tecnotrónica. Bueno, un poquito no, absolutamente. Y este libro de la era tecnotrónica se publicó en el año 1970, es decir... O sea, que era un visionario, vamos. Claro, no, bueno, más que un visionario, era un creador de realidades, porque porque este hombre fue fichado en el año 72, precisamente a raíz del impacto que tuvo este libro... ...en algunos de esos grandes financieros... ...y esos grandes poderes económicos... ...ese libro, la era tecnotrónica, tuvo un enorme impacto... ...y fue David Rockefeller el que lo puso al frente de la Comisión Trilateral... ...que es una organización no secreta, sino discreta... ...como el Club Bilderberg, que tiene más o menos las mismas finalidades y a la que pertenecen pues personalidades importantes de Estados Unidos, de Europa y también del mundo asiático, fundamentalmente de Japón. ¿no? Y, y desde el año 1972 y durante prácticamente toda su vida, porque Berzezinski falleció hace tan solo unos pocos años, estuvo al frente de esta eh, comisión trilateral. Es cierto que luego ocupó algunos cargos gubernamentales importantes. Él fue miembro del Consejo de seguridad nacional de los Estados Unidos ocupó algunos cargos también dentro del Departamento de Estado, es decir, del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos pero su papel fundamental es el de ideólogo y el de no tanto profeta, sino de crear la realidad, porque tenía los instrumentos y la gente a su alrededor, los poderes económicos para crear esa realidad Ya, y... ya, ya, pero por ejemplo, ahora mismo sabemos que sí. a través de cálculos matemáticos algoritmos, tú puedes llegar um, un poco eh, estudiando la historia o viendo la economía mundial como ha ido derivando, eh, hacer más o menos un, un cierto pronóstico, pero con científico. Pero en el caso de este hombre, ¿él ¿qué profesión tenía? Porque para ponerle a, a cargo de esto que acabas de decir tan importante, de ponerle al mando de unos departamentos que prácticamente te están diciendo la orientación que se tiene que llevar, primero, ¿qué profesión tenía de origen? Y luego, ¿qué era lo que él utilizaba para llegar a estas conclusiones? Bueno, él, él utilizaba fundamentalmente el acceso a toda una serie de, de informaciones y, y, claro, y también que tenía a su disposición también a los mejores asesores y al lado a los poderes económicos, él era politólogo. Claro, pero es que él no percibía esas cosas, él decía lo que claro, tenía que pasar claro. este por ejemplo, este hombre que se ha mencionado, es el creador un poco de la idea de lo que significó después al por exacto, ejemplo exacto, exacto, claro. mira, es que lo interesante de este hombre, como dices tú muy bien es su pensamiento y que tenía la capacidad De ese pensamiento ponerlo en práctica porque tenía a su disposición y como aliados a los grandes poderes financieros. Este hombre defendía en el año 1970 que la Unión Soviética iba a caer en cuestión de décadas, que solamente era cuestión de tiempo, que no podía competir con el mundo capitalista. Y él decía que cuando desapareciera la Unión Soviética, el desarrollo de las nuevas tecnologías posibilitaría que una élite de financieros y de pensadores dirigiera el planeta como una especie de dictadura encubierta. Él fue uno de los principales ideólogos de recortar poderes o atribuciones a las naciones y dárselas o ofrecérselas a grandes instituciones internacionales. Él estaba a favor de que las multinacionales, las corporaciones, obtuvieran mayor poder y una, y una mayor capacidad de influencia en, en los gobiernos. Él fue el creador de la trampa afgana, es decir, él fue uno de los principales eh, ideólogos o planificadores de la caída de la Unión Soviética, porque la caída de la Unión Soviética comienza en Afganistán, cuando la Unión Soviética conquista Afganistán, y Estados Unidos... Eh, ...sus servicios de inteligencia dirigidos y planificados por la mente de este hombre... ...por Berzezinski, se dedican a financiar a, a una serie de, de radicales islámicos... ...los Mujahidines, que finalmente en esa guerra de guerrillas... ...y financiados y entrenados por Estados Unidos y por el servicio secreto y ...logran expulsar a los soviéticos de Afganistán. Ese es el germen de Al-Qaeda. Él también fue el creador de la famosa guerra de las galaxias de Ronald Reagan, que era una trampa, porque en realidad eh, eso nunca se iba a poder conseguir. Pero claro, Estados Unidos gastaba ingentes cantidades de dinero en unos desarrollos tecnológicos tremendos que supondrían una superioridad nuclear con la capacidad para, para hundir, para acabar con la Unión Soviética en un solo golpe, con lo cual obligó a la Unión Soviética a gastar un dinero que no tenía en ponerse a la par en esa tecnología de guerra con Estados Unidos y finalmente eso es lo que provocó su colapso es decir, que el verdadero responsable del colapso de la Unión Soviética fue Berzezinski y él decía él decía que en un futuro en un futuro sería posible controlar a toda la población occidental absolutamente a toda la población occidental creando crisis sociales continuas eh, la financiación y la creación de personalidades políticas carismáticas y la manipulación de los medios de comunicación de masas y de la industria del entretenimiento. Decía que con esto se podría crear una especie, como decía antes, de dictadura encubierta dirigida por los grandes financieros y por una serie de pensadores. Y él abogaba, él abogaba por invertir grandes cantidades de dinero en el estudio de la comunicación política es decir, cómo dirigirse a la opinión pública y también toda una serie de investigaciones sobre cómo funciona el cerebro humano. ¿Por qué? Porque de ese modo los poderosos, los grandes, esos grandes poderes, sabrían cómo dirigirse a la gente para, para trasladarle ciertos mensajes ideológicos, ciertos mensajes políticos que pudieran aceptar. Es decir, por un lado el estudio del comportamiento de las masas y de la comunicación política y por otro lado utilizando las ...últimas y nuevas tecnologías el estudio del cerebro para saber cómo funciona y cómo manipularlo y luego en toda esta historia hay otro personaje que también es eh, fundamental, es anterior a Brzezinski, es un personaje que fue sobrino de Sigmund Freud y todos sabemos eh, quién es él, bueno pues este personaje tiene mucho que ver con la serie de ideas utilizando una serie de ideas es el padre de la publicidad eh, moderna y de las relaciones públicas, este personaje un poco creó una serie de ideas ideas de conceptos hay que se tenían que meter en el mundo occidental. ¿Cuáles eran? ¿Y quién era este personaje? Exacto, exacto. Este es esto, otro de los nombres claves junto a Bertecinsky y uno de los auténticos creadores de nuestra sociedad moderna de la sociedad de, con, de consumo. Este hombre se llamaba Eduard Bernays, como lo, tú muy bien decías, Bruno, era sobrino de Sigmund Freud y vivió 104 años, nada menos. Nació en el año 1891 y murió en el año 1995 y está considerado el padre, el creador del marketing y la publicidad. Él se hizo famoso porque hizo ganar muchos cientos o miles de millones de dólares a la industria tabaquera. Porque, ¿Sí? sí, sí, porque consiguió que la mitad de la población de Estados Unidos que no fumaba fumara. ¿Cuál era esa mitad de la población? Las mujeres. Sí. Las, mujeres no, las mujeres no fumaban y él consiguió que fumaran mediante una inteligentísima estrategia publicitaria. A ver, decir, a ver cuenta. Que ahora mismo están, están todos los, los que saben de marketing y publicidad, que me imagino que sabrán la, la historia algunos y, claro. de ellos, pero los que quieran empezar a estudiar sobre esto están muy atentos. Bueno, pues este hombre lo que hizo fue vincular el tabaco, es decir, que las mujeres fumaran en este caso... Con la, ...con la antorcha de la libertad... ...es decir, el cigarrillo era como... ...la antorcha de la estatua de la libertad... ...¿y qué representaba el cigarrillo... ...para las mujeres?... ...pues... Eh, ...la liberación... ...absolutamente, la liberación... ...que la mujer se liberaba de los trabajos... ...del hogar... Que, ...que la mujer comenzaba a trabajar... ...fuera de casa, a manejar su propio dinero... ...a conducir su propio automóvil... ...es decir... Que, que lo que hizo fue directamente vincular el cigarrillo a la antorcha de la estatua de la libertad. Y de este modo consiguió que la mitad de la población de los Estados Unidos que no fumaba, que eran las mujeres, comenzaran a fumar como un símbolo de liberación y de emancipación de la mujer. Una de las cosas que hizo precisamente con esto, que seguramente todo el mundo reconoce eh, y se acuerda ahora mismo de alguna escena, antiguamente había, ahora ya no las hay, afortunadamente pero antiguamente sí en algunas películas, series de televisión él pagaba a directores de esas series, en directores de esas películas, exacto. había un sistema para que los actores y las actrices se fumaran y exacto. si fuma eh, fulanito que es un referente de la sociedad la gente lo va a hacer, exacto, exacto, bueno pues eh, este es el auténtico creador del marketing y la publicidad pero además de todo eso era un ideólogo político que asesoró a grandes poderes económicos y a los presidentes y a varios presidentes de los Estados Unidos y él abogaba directamente sin cortarse un pelo por el gobierno invisible de las élites él decía que era necesario ese gobierno invisible de las élites que estuviera por encima del sistema democrático para evitar el fin del sistema político y económico de Occidente él fue, él fue fijaos El creador del modelo consumista actual en el que se basa el capitalismo, es decir, eh, crearnos una serie de necesidades uh -huh. que en realidad no necesitamos y una vez que, que el sistema, en este caso la publicidad, crea esas necesidades, pues salen al mercado esos productos eh, que cubren esas necesidades. A ver, pon un ejemplo. Bueno, pues ejemplo, habría, pues yo que sé, 800.000 ejemplos ejemplos de esto. Es decir, pues la necesidad de tener el último teléfono móvil, ¿no? Es decir, con el que tenemos, nos apañamos de sobra y durante años. Probablemente nos compramos un nuevo teléfono móvil y jamás, jamás vamos a, a emplear ni a sacarle partido a, a los nuevos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, se, se crea en nosotros la necesidad de comprar ese último teléfono móvil cuando no lo necesitamos y cambiamos de teléfono móvil cada año cuando no sería ni siquiera necesario. Es decir, eso es en lo que se basa actualmente el, el capitalismo, que es en el consumismo brutal, en comprar, en consumir cosas que no necesitamos. Y para eso, que hay que hacer? Crearnos la necesidad. Y fue este hombre, Edward Bernays, el que descubrió que la compra no es un proceso racional, sino que es un proceso absolutamente irracional en el que juega un papel fundamental el inconsciente. Y, y ese inconsciente, en general, lo que hace es eh, vincular cierto producto a la obtención de placer y, sobre todo, a la obtención de placer, eh, digamos, de tres formas diferentes que es el sexo, el éxito y la paz. Por lo tanto, él descubrió que la clave para vender no es que el que un producto sea mejor que otro, no, no, no, sino que se trata de que a través de la publicidad se logre asociar ese producto a al sexo, al éxito o a la paz y la tranquilidad, ¿no? Y gracias a eso pues pues las marcas consiguieron consiguieron vender... Parece un eslogan es, de Miss Universo, lo del eh, Claro, <risa> eh, fíjate, este hombre fue el creador de esa idea, de esos anuncios en de televisión que se han perfeccionado, pero que él fue el ideólogo de todos ellos, eh, ya hace 50 años. O sea, por ejemplo, cuando le contrataron a algunas empresas que vendían coches, él ponía conduciendo a alguien junto a... ...a una persona que era bella... ...que era llamativa... ...bueno pues... ...lo que quería hacer es que la gente pensara... ...que si tenía ese coche podía tener a esa belleza a su lado, bueno pues todas esas imágenes, todos esos iconos este es el creador de eso por ejemplo cuando se conoce la información de que un grupo de científicos apoya eh, o de, niega la existencia del cambio climático, todo tiene que ver con este personaje que fue el que contrató a una serie de científicos hace 50, 60, 70 años para que dijeran que el tabaco no era malo, si lo decía cualquiera no pasa nada, pero si lo decía un científico es que igual no era tan malo. Bueno, pues él pagó a esos eh, científicos, él gestó esa, generó esa red clientelar para conseguir todo eso. Claro, él, eh, él lo decía claramente, que la clave de todo era asociar un determinado producto a un concepto positivo, hmm. fundamentalmente vinculado a lo que he dicho antes, al, sexy, a, al sexo, al éxito o a la obtención de paz ...y tranquilidad, él fue el que descubrió que la clave de la compra eh, estaba en el inconsciente... ...que no era un proceso racional, sino más sentimental, vinculado con el inconsciente... ...y, y vinculado con las sensaciones que nos producía o que nos transmitía ese producto... ...y, y para hecho, eso la clave era la publicidad. Y la de es. hecho ahora mismo, si tú vas a cualquier superficie, un supermercado tal... ...hay determinados productos colocados estratégicamente para que en un momento dado incluso ni lo tengas en, en mente y lo ves y dices, ahí va, es verdad que esto no sé si tengo, bueno, y, y compras siempre de más. Al final claro. terminas comprando de más. Claro, claro, y la clave es la publicidad porque actúa sobre nuestro inconsciente. La mayoría de la gente cuando le pregunta dice, no, no, a mí la publicidad no me afecta absolutamente nada, yo no voy a comprar tal producto que en no. algún momento haya visto un anuncio, claro. Lo que pasa es que eso no lo haces de forma consciente. Tú cuando compras un producto no lo compras acordándote del anuncio de la publicidad que te lo ha metido por los ojos y por los oídos y por tu mente, sino que se hace de un modo inconsciente. Esa publicidad está perfectamente estudiada para que actúe sobre tu inconsciente y tú compres ese producto creyendo que es una, una opción, o una decisión absolutamente racional, cuando no es así. ¿Cuántos nos hemos puesto en el que estábamos tranquilamente viendo algo y no teníamos ni, ni ganas de beber, ni ganas de comer, y te están poniendo algo, y en ese mismo momento te levantas y dices, claro. uy, cuánto me apetece. Y es eso, porque te lo están metiendo por los ojos. Claro. Y bueno. hace, hace no tanto tiempo, Miguel, lo que se hizo fue estudiar... Diferentes partes del cerebro y darse cuenta que efectivamente la parte que rige un poco las emociones son las que dominan en, en la publicidad. ¿Y o sea, qué es lo que estos ladrones en de mentes y de pensamientos han hecho durante mucho tiempo? Claro, claro, porque si, si Edward Bernays revolucionó el mundo del marketing y de la publicidad solamente con su ingenio, ahora eh, ya no solamente es el, el ingenio de los grandes publicistas, sino que en esto de la publicidad ya no trabajan solamente publicistas, sino que trabajan matemáticos, trabajan informáticos y, sobre todo, trabajan neurocientíficos porque, y ingenieros también, porque desde hace ya algunos años ha nacido eh, una nueva rama del conocimiento que es absolutamente tremenda, que es el neuromarketing, que es nada más y nada menos que la aplicación de las últimas técnicas técnicas de análisis cerebral y las últimas tecnologías para estudiar nuestro cerebro, pues aplicar todo ese conocimiento y toda esa tecnología al marketing y la publicidad. Es decir, que a partir de ahora ya no tenemos escapatoria, porque ya no solamente están trabajando en esta cuestión algunas de las mentes más prodigiosas del momento, sino que también se está empleando la última tecnología en análisis cerebral, y estoy hablando de una tecnología que es casi de ciencia ficción. ¿Y quién está financiando todo esto? Bueno, pues las grandes corporaciones, ¿no? Y por lo tanto tenemos a, a grandes gurús del neuromarketing que tienen a su disposición equipos de cientos de personas y las últimas tecnologías con un cheque en blanco, pudiéndose gastar lo que quieran para conocer ...cómo funciona el cerebro humano... ...ante determinados estímulos... ...y esto es muy interesante porque... Eh, decimos no, no, es que nosotros nos podemos librar de eso... ...no, no, no nos podemos librar de eso... ...porque nosotros tenemos una determinada estructura física... ...y nuestro cerebro funciona de una determinada manera... ...y por lo tanto... ...si estas personas son capaces... ...de averiguar exactamente... ...cómo funciona nuestro cerebro... ...saben o sabrán... ...cómo activar nuestro cerebro... ...para vendernos un producto... ...para venderlo, para vendernos una ideología o incluso para vendernos una religión. Y os aviso, no es que estén en proceso de lograrlo, es que ya lo han logrado. Ya saben exactamente al 100% cómo funciona nuestro cerebro ante determinados estímulos y cómo se puede emplear la publicidad para activar esos, esos estímulos dentro de nuestro cerebro y vendernos cualquier cosa. Pero no, no solo publicidad, ¿no? Porque esto que estás diciendo eh, también se puede aplicar perfectamente a los gurús que mueven claro. miles de personas o incluso lo que está tan de moda, los los coaches, estos personales de cualquier tipo, que, si saben claro. cómo intentar, eh, no sé, un poco mmm, convencer, eh, camelarte para llevarte hacia donde ellos quieren y, y hacer Su, su negocio, pues es que eh, tienen aquí todas las herramientas a uh, pues eso uh, pa, para ellos, para, para que lo puedan usar y que puedan eh, ganar todo el dinero que quieran. Absolutamente todo. Y ya saben cómo funciona. Es decir, solamente se trata de activar lo que quieren activar en nuestro cerebro, saben cómo hacerlo y ante eso es que no tenemos protección, porque nuestro cerebro funciona así. Es decir, si a ti te pegan, te duele. Y eso no lo puedes evitar. Si te pegan un tortazo, te duele. Pues ellos funcionan de la misma manera. Es decir, estos gurús del neuromarketing con toda esa cantidad de gente y de grandes cerebros a su disposición y esa tecnología, pues han logrado esto. Han logrado eh, saber cómo reacciona el cerebro y cómo activar Eh, determinadas cosas porque, es porque los especialistas en este tema han descubierto que hay una parte en nuestro cerebro que nadie piensa en otras cosas, pero hay una parte en nuestro cerebro que es la llamada parte del cerebro reptil que todos tenemos Exacto, exacto, es decir porque si tenemos que dar eh, dos nombres, dos nombres vinculados a esto del, del neuromarketing tenemos que hablar De Clotay Ropel, que es eh, también uno de los grandes especialistas en marketing, él es de origen francés, vive en Estados Unidos. Este hombre es multimillonario, multimillonario porque trabaja para las 100 mayores multinacionales del planeta en temas de marketing y de publicidad. Y, y, y luego hay otro personaje, también fascinante, él se llama Martin Listro, y, y él también es, es alguien que trabaja para las grandes multinacionales, pero desde hace algunos años se ha dedicado a dar a conocer estos grandes secretos a través de conferencias y a través de de algunos libros, ¿no? Y, y bueno, lo que cuenta es absolutamente fascinante, ¿no? Y para no eh, dispersarnos, si queréis os cuento cosas concretas. Mira, rápidamente, sí. Vale, para ver cómo funciona esto. Por ejemplo, esto no sé si lo he contado alguna vez. ahí lo contratan en un determinado momento, lo contrata una marca de automóviles de lujo Él no dice la marca, aunque yo creo que no es muy difícil eh, darse cuenta, pero como él no la dice yo tampoco la voy a decir, ¿no? Bueno, pues lo contratan porque sacan al mercado un coche que creían que iba a tener un éxito fabuloso, un, un coche con, con una línea fantástica, con toda una serie de equipamientos también fantásticos, a buen precio, bueno... ...y resulta que no lo venden... ...él hace un estudio... ...utilizando el neuromarketing... ...y consigue que ese coche... ...se convierta en el coche más vendido de esa marca... ...haciendo solamente un ligero cambio... <ríe> ...y esto es alucinante... ...¿sabéis qué cambio hizo en el automóvil? ...pues simplemente... Eh, cambió, ...cambió algo... en ...la disposición del volante... ...y del asiento del conductor... ...para que diera la sensación... ...de que el que estaba conduciendo ese, ese coche... ...estaba practicando sexo... ...en la postura del perro... ¿Mm? ...y gracias a esto... ...consiguió vender... ...que, se, que se, esa marca, ese automóvil... ...se convirtiera en el más vendido de esa marca de coche... ...¿por qué? Porque la gente... ...los compradores de ese automóvil... ...¿quiénes eran? Pues normalmente... ...hombres... ¿mí? ...de cierta edad... ...es decir, de 50 años para arriba... ...con una buena posición económica casados, con hijos, y, cu y cuyo deseo fundamental pues era soltarse el pelo, es decir, tener una amante jovencita, disfrutar de la vida y, y liberarse de esos amarres y de esa vida tan encorsetada que llevaban. O sea, que según Como... veían el anuncio, fantaseaban. No, no, no era, tan, no era tanto el anuncio, no era tanto el anuncio, era simplemente probar el automóvil. Ah. En este caso no había ningún anuncio detrás, en este caso simplemente se trataba de montarse en el automóvil, de probar ese automóvil y se lo llevaban. ¿Por qué? Porque esa postura, al conducir en su inconsciente, se activaba precisamente eh, pues esa obtención de placer vinculada al sexo. En este caso, porque el inconsciente relacionaba esa postura con una postura muy concreta para practicar sexo. Esta, y, esta fue una de las cuestiones que hizo este hombre, Martin Lindstrom. Y un personaje también importante en todo esto, un ladrón de mentes, en de ideas, es el personaje que fue el asesor de campaña, nada más y nada menos, de Barack Obama. ¿Quién era que decía, que dice? Bueno, este este hombre se llama... Patrick Rembois es también uno de los grandes gurús del neuromarketing, fue el principal asesor de campaña de Barack Obama durante la campaña del 2008 y él decía algo muy interesante ¿no? y es que desgraciadamente en la política o en la comunicación política lo que funciona es el miedo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, dice este hombre, en realidad somos eh, criaturas dolientes preparadas para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. y, y para eso, y para, eso eh, para sobrevivir, eh, pues eh, lo que buscamos es eh, lo que él llamaba las cuatro Fs, ¿no? Es decir, food, comida, fight, es decir, lucha, fly, huir y fuck, es decir, sexo, ¿no? Porque, porque nuestro cerebro reptiliano lo que rige es, por un lado, nuestra supervivencia, es decir, la obtención de comida, el sexo, la reproducción y, y la acción ante un peligro, la actuación ante un peligro que nuestro cerebro reptiliano funciona rápidamente y decide en un instante y decide en base a, do, a dos cuestiones. A dos o sea, cuestiones. Que, son, que somos muy homo sapiens, ¿no? Muy elementales para este tipo de cosas. Claro, ante un peligro el cerebro reptiliano se activa y tenemos dos opciones, luchar ...o huir, ¿no? Por lo tanto, este hombre decía que eso es lo que funcionaba... ...en la comunicación política y por lo tanto en la comunicación política... ...no tiene que haber gama de grises, sino blanco o negro... ...porque así es como funciona el cerebro reptiliano... ...o luchamos o huimos ante un peligro... ...y en la política tiene que ser exactamente igual, o blanco o negro... ...y él decía que esto también se puede aplicar, de hecho lo aplica... ...al ámbito de la, de la publicidad de una manera muy sencilla, él dice... ...vivimos en una sociedad enormemente estresante y llenos de miedos. Eh, miedo de quedarnos sin trabajo, miedo de quedarnos sin dinero, miedo de que nos abandone nuestro, nuestra pareja. Es decir, vivimos con miedo. Por lo tanto, lo que se trata en la publicidad es de hacernos ver que si no compramos tal producto, acabaremos marginados de la sociedad. ¿no? Por lo tanto, de eso se trata. Esa es la clave de la publicidad. Pero, bueno, a mí no me gustaría terminar esta intervención sin hablar de, del tipo que he nombrado anteriormente, que se llama Clotal Repail, que este es absolutamente alucinante. Sí, ¿no? sí, hay tiempo, eh, tiempo de citar, de hablar entre todos ellos. Este personaje que nos decías fue el que eh, acuñó el término que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa del cerebro reptiloide, ¿no? Eh, tenemos esa parte un poco emocional los claro. seres humanos, y que eso es lo que se tiene que atacar para robar ideas. Exacto. Este, este hombre, como decía, es uno de los grandes gurús del marketing y la publicidad, es multimillonario porque trabaja para las 100 mayores multinacionales del, del planeta y él se ha hecho multimillonario vendiéndole a estas multinacionales los secretos del cerebro reptiliano. Además la historia de este tío, de este hombre es es tremendamente curiosa porque él no tenía nada que ver con el mundo de la publicidad, ah, no. Sino, no con él, él, él era educador él tenía que ver con el mundo de la educación y él estaba especializado en analizar cómo los niños aprendían una determinada lengua. Y en un momento determinado de su carrera empezó a trabajar con niños autistas que tenían dificultades para, para expresarse. Y trabajando con estos niños descubrió lo que él denomina códigos culturales. Es decir, que cada palabra en cada cultura tiene asociado un código cultural diferente. Es decir, la palabra bienestar ...no significa lo mismo en España... ...que en Estados Unidos... ...y en una ocasión que estaba dando... ...una, una charla sobre, sobre esto... ...a varios padres de alumnos... ...del instituto en el que trabajaba... ...pues resulta que uno de esos padres de alumnos... ...estaba vinculado al mundo de la publicidad... ...y pensó, oye, esto es tremendamente interesante... ...para el mundo publicitario, lo contrató... ...así empezó su carrera en el mundo de la publicidad... ...hasta convertirse en el gran gurú... ...y él decía, él basa sus descubrimientos... ...en que él es uno de los defensores de que en realidad tenemos tres cerebros o que el cerebro actúa de tres modos diferentes. ¿no? Él dice que tenemos, por un lado, el cerebro reptil, que es, eh, que es una herencia de nuestros primeros ancestros de hace 500 millones de años y que ese cerebro reptil es el que rige nuestros instintos más primarios de supervivencia, es decir, lo que decía antes, o luchar o ir el sexo, la reproducción y la alimentación. Y este cerebro también rige pues, las funciones instintivas del organismo, como por ejemplo la respiración. Luego estaría el cerebro límbico emocional, que tiene que ver con procesos emocionales y con el inconsciente, y luego el córtex, que tiene que ver con los procesos lógicos y racionales que solamente tendríamos los humanos, los primates y algunos mamíferos. Y él dice que la clave, para vendernos un producto, es decir, la clave publicitaria es actuar no sobre el cerebro límbico, no sobre el emocional, ni sobre el lógico, sino sobre el cerebro reptiliano. Él dice que si actuamos, si la publicidad logra activar el cerebro reptil de los consumidores, es éxito seguro. Esa marca se eh, logrará, pues, el podium De, de su producto y conseguirá vender vender millones y millones y millones de estos productos. ¿no? Y, y con esto de los códigos culturales y de la activación del cerebro reptil se ha hecho multimillonario, si queréis os pongo algunos ejemplos para que vayamos a lo concreto. Si los eh, ponemos, eh, pero antes eh, decimos eh, que, bueno, que todo esto tiene mucho que ver con lo que la inteligencia artificial está descubriendo en los últimos tiempos. Efectivamente, efectivamente, porque... Fijaros, si, si antes teníamos a, a algunas de las grandes mentes trabajando en este campo del marketing y la publicidad, luego ya nace el neuromarketing, es mm. decir, el, el, el estudio del cerebro usando las más modernas tecnologías, pues hace ya unos años nace la inteligencia artificial aplicada también al mundo del marketing y la publicidad. Vamos, Esto que ya... no nos escapamos aunque no. queramos. Esto ya, ya ya es tremendo es tremendo y, y no hace tanto no hace tanto hace, hace unos meses hizo unas declaraciones George Dyson, que es actualmente el historiador más importante de la ciencia y la tecnología que además es hijo de Freeman Dyson que es uno o era porque falleció uno de los grandes físicos teóricos de todos los tiempos bueno pues este hombre George Dyson di, dice algo o dijo algo que es muy interesante dice no no aquí parece que nos creemos. Que, que existe el peligro de que en el futuro la inteligencia artificial domine el marketing, la publicidad, las redes sociales, Google. Y dice, no, no, esto ya no es una cuestión del futuro. Es que ya lo hace. Es que la inteligencia artificial ya ha tomado el control del mundo y el mundo ya no está dirigido por seres humanos. Es decir, al mando ya no hay cerebros humanos, sino que hay bots o softwares de inteligencia artificial. Y él dice algo muy claro. Es decir, Google los grandes portales de compras, las redes sociales, todo eso ya está dirigido por programas de inteligencia artificial que son, al final, los que dictan esos programas de inteligencia artificial lo que leemos, lo que opinamos, lo que vemos e incluso cómo nos relacionamos. Y lo más increíble, dice George Dyson, es que estos códigos de inteligencia artificial ya no necesitan eh, expertos para evolucionar, sino que evolucionan y se adaptan a, a los usuarios por sí mismos. ¿No? O sea, que es algo absolutamente increíble. Y si así nos vamos a una de las grandes multinacionales del planeta, que es Google, ¿sí? es decir, quien no ha entrado en Google, Google ya dirige nuestras vidas, pues. Eh, El que, el que es uno de los máximos expertos... Bueno, las dirige porque normalmente encontramos ahí lo que buscamos. Eh, nos dicen que sí, que vamos por el camino correcto. Y esto no es casualidad. Claro que no es casualidad. Y solamente nos tenemos que fijar en las declaraciones de, de los mandamases de Google. Por ejemplo, Raymond Cuthbert. Este hombre es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial y es el director de ingeniería de Google. Y, y él dice que ahora mismo en lo que están trabajando eh, no es en hacer unos mejores buscadores o más rápidos. ¿Qué va, qué va? De lo que se trata es que Google sepa qué va a buscar el usuario antes de que el usuario lo busque. Es decir, que cuando tú tienes la intención de buscar algo, Google ya te dice esto es lo que ibas a buscar y aquí te lo pongo delante de tus narices. Pero más increíbles son las declaraciones, por ejemplo, de Sergey Brin, que es uno de los fundadores ...de Google junto a Larry Page... ...y, y él dice algo tremendo... ...él dice... Eh, ...está trabajando... O, o, ...o lo que pretende es que en 10, 15, 20 años... Eh, ...Google funcione... Eh, ...a nivel cerebral... ...es decir, con un implante cerebral... ...que tendremos todos los usuarios... ...y simplemente con el pensamiento... ...obtendremos las respuestas... ...de Google, es decir, nosotros pensamos algo... ...y Google nos ofrece... ...la respuesta, es decir que Google que se convertiría pues en una especie de dios uh -huh. con el que hablar. Sí, sí, no solamente que hablamos, dudas, eh, habla con él, está claro. consiguiendo lo que lo que no ha conseguido con Dios, eh, la iglesia, sino que Dios responda a claro, los adeptos, ¿no? ¿Cuántas películas de ciencia ficción ...están siempre jugando con, con esto que estás comentando... ...incluso que directamente ya naces y te están diciendo... ...usted está programado para hacer esta profesión... ...usted Exacto. ahora mismo se puede coger y descargar... ...esto que necesita aprender... ...entonces claro, si nos ponemos y eh, dices... ...pues esto casi está a la vuelta de la esquina... ...con lo cual... Una de las pocas opciones que nos estás dejando, Miguel, es sí. directamente desconectar todos los dispositivos, como sigamos escuchando esto, por bueno, lo menos pues, durante un tiempo, ¿no? Para descansar. Bueno, pues eso es exactamente lo que dice el mayor programador de algoritmos de inteligencia artificial, que se llama Jaron Liner. Yarn lo que Liner? decía, que decía. Bueno, lo que decía es que lo que tenemos que hacer es salir de todas las redes sociales porque en realidad las redes sociales están dirigidas por algoritmos de inteligencia artificial y él dice, os puedo asegurar que sé cómo funcionan porque yo las he programado, ¿no? Entonces, él, él advierte que en realidad estos algoritmos de inteligencia artificial no son nada más y nada menos que armas de control mental, de manipulación del pensamiento y de modificación de nuestra ideología y de nuestra visión del mundo, ¿no? O sea, que esto es lo que dice uno de los grandes o uno de los mayores programadores de inteligencia artificial. Y no es extraño, porque otro, otro hombre muy importante en este campo, que es Eric Smith, él es actualmente director ejecutivo de Google, él dice lo siguiente, y yo creo que resume en una sola frase lo que va a ser el futuro de Google. Él dice, la gente no quiere buscar respuestas en Google, sino que quiere que Google le diga lo que tiene que hacer. Repito la frase, ¿eh? es decir, la gente no quiere buscar respuestas en Google, quiere que Google le diga qué tiene que hacer. Y en eso es en lo que están trabajando, en que Google nos diga qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esos programas de inteligencia artificial nos van a conocer a nosotros mejor que nosotros mismos y por lo tanto son esos programas de inteligencia artificial los que nos dirán qué tenemos que ver, qué tenemos que, qué tenemos que comprar, eh, a qué trabajos tenemos que aspirar ¿O a qué gente tenemos que conocer? Y si se acota con leyes de alguna manera, ¿tú crees que se podría controlar? No. No, porque se, este futuro ya está aquí y no hay leyes que puedan sobre el, uh, que puedan con el futuro, es decir no se puede Sobre, hacer sobre la, todo por porque la... las leyes eh, esas eh, dicen precisamente que hay que hacer eso no eh, Smith es una de las personas que ha sido nombrada eh, para un cargo importante ejecutivo en el gobierno de Trump, no es casualidad claro que nosotros... y no es casualidad el hecho de que según la inteligencia artificial tendremos en dentro de muy poquito tiempo un bot a nuestra disposición, cada persona tendrá su bot. Y a la que le podemos preguntar, decir lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que comprar. Vamos a tener un asistente a nuestro lado que no exista, que no tenga físico, pero que eh, piense por nosotros. Exacto. Tendremos todos nosotros avatares en Internet, es decir, una especie de chatbots de inteligencia artificial que, como digo, nos conocerán a nosotros mejor que nosotros mismos y nosotros podremos utilizar esos programas de inteligencia artificial para hacer ciertas funciones en la red que, que no queremos hacer como por ejemplo para realizar eh, pues ciertos procesos burocráticos para interactuar con, con clientes por ejemplo o para buscar información es decir imaginaros que yo ahora me estoy eh, que esta tarde me estaba preparando esta intervención en el en el círculo Y yo estaba buscando alguna clase de información y si tuviera mi chatbot le tendría que ordenar, pues buscame información sobre esto y como ese chatbot ya sabe cuáles son mis intereses y lo que yo pretendo, incluso mejor que yo, pues me ofrecerá la información que más me conviene para prepararme el círculo. Es decir, esa es la realidad la realidad a la, a la que vamos ten cuidado Miguel que el chatbot como le des mucha confianza te va a quitar la novia te va a quitar a Charlisteron ten cuidado sí, sí. me va a quitar absolutamente todo y esto va en la línea de lo que decía. decimos por cueva, cierto, ¿eh? un grandísimo porcentaje de las compras, en ventas en acciones, del mecanismo que rige la economía mundial tiene que ver con esto ya sí bueno está esta es otra otra información absolutamente sorprendente y es que en la actualidad en la bolsa de Nueva York las tres cuartas partes de las acciones repito las tres cuartas de las las tres cuartas partes de las acciones bursátiles ya no las hacen seres humanos sino algoritmos, algoritmos de inteligencia artificial que analizan millones y millones de datos en décimas de segundo y actúan, es decir, compran, venden o hacen lo que corresponda. Pero claro, esto tiene un problema y es que esos programas de inteligencia artificial están programados para conseguir el máximo beneficio en el mínimo tiempo, pero no piensan a largo plazo. Y esto provocó, o estuvo a punto de provocar, no hace tanto, en el mes de febrero del año dos 2018, una crisis económica del mismo nivel que la crisis del 2008. Pero en este caso, esta crisis económica estuvo a punto de ser provocada por estos programas de inteligencia artificial, que al final lo que generaron es una caída en la bolsa brutal que contagió, a Europa, a Asia y a Estados Unidos y al final hubo que desconectar a estos algoritmos para que no provocaran un caos bursátil y por lo tanto una crisis económica que podría acercarse directamente a la crisis que vivimos en el 2008 Además ya sabes que los algoritmos van aprendiendo y para ciertas cosas luego también te pueden meter en problemas Yo, desde no. luego, después de esto yo me voy a, ir a la, me voy a ir a la cueva Onda Cero desde ahí me voy a retirar un ratito voy a eliminar todos los dispositivos que yo creo que mi mente y mi cerebro reptil me lo va a agradecer. Sí. Esto de todas formas es importante decirlo para que nos demos cuenta que lo que dicen algunos eh, que decía Gates, que decía Soros, son tonterías, eh, que todo eso está más que superado, que eso es de los años 60, 70, eh, que no hay chips, eh, que hay otras eh, cosas, que eso es muy anticuado y que si hay algo es que nos implantan ese tipo de ideas eh, para que algunos crean tonterías, eh, mientras esto avanza. Claro, es que esta es la verdadera conspiración, la conspiración es que hay una serie de transnacionales, una serie de corporaciones que lo que pretenden es vendernos sus productos y ganar más dinero. Esto es el capitalismo, como decía el otro, es el mercado, amigos, ¿no? Pues esto funciona así, y esta es la auténtica conspiración, ¿no? No no hay cosa de Bill Gates o de Soros para conseguir no sé qué cuestiones ideológicas detrás, lo único que hay es pasta, dinero. Y, y, ...y obtención de, de, de capital... ...y eso lo decía Jaron Leiner... El, ...del que os he hablado anteriormente... ...él decía... Eh, ...voy a ser muy breve... ...pero esto es sumamente interesante... ...creo que lo, tengamos, que lo tengamos claro... ...él decía... ...que estos programas de inteligencia artificial... ...que utilizan los grandes portales de datos... ...en realidad lo que pretenden es que estemos... ...el máximo de tiempo... ...y prestemos la máxima atención a las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo estemos y más atento a las redes sociales, eh, más dinero generamos a estas a estas compañías, a estas empresas. Y estas empresas han descubierto a través de estos algoritmos de inteligencia artificial que en realidad es más rentable económicamente exaltar los sentimientos negativos. Es decir, que si se promocionan y se exaltan los sentimientos negativos en internet y en las redes sociales, pues estamos más activos y más pendientes y esa es la razón, dice año por la cual triunfan tanto los mensajes en las redes sociales y en internet del ISIS O de los supremacistas blancos de los Estados Unidos ¿Por qué? Porque en realidad Estas grandes transnacionales de datos Funcionan así Ladrones de Méndez esta noche En el Círculo Secreto Esta noche con Miguel Pedrero Gracias Miguel Hasta la próxima Cuídate Un abrazo Hoy la rosa de los ventos en la sintonía de onda pero radio hasta las 4 de la naturaleza Hemos hablado de los ladrones en Dementes En el círculo secreto esta noche, pero quedando todavía por delante, muchas informaciones, muchas noticias, mucha actualidad. Os vamos a contar, por ejemplo, algo sobre la historia de las primeras momias de la humanidad. Tienen algunas casi 10.000 años de antigüedad. Os vamos a hablar también esta noche, en La Rosa de los Vientos, con un investigador un investigador que ha llevado la parapsicología a la Universidad Española. Vamos a hablar también con un novelista importantísimo en nuestro país, eh, con Gabriel Martínez. Será en la caraveta y también tenemos Eureka esta noche con Mado Martínez y tenemos también Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano y por supuesto Callejón con José Manuel Esquivano. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. O sea que seguimos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Vamos a conocer ahora, en unos instantes, el mundo bizarro, las primeras momias de la historia de la humanidad. Y vamos a conocer también encuentros cercanos en las investigaciones que se hacen ...en Universidades Españolas... ...sobre el mundo de la parapsicología... ...con el investigador, con el estudioso... ...Oscar Iborra... ...y vamos a conocer también algo más sobre... Han pasado 100 años de la llegada de un personaje importantísimo a Ibiza. Un personaje, él y su familia fueron perseguidos por los nazis. Ha pasado ya un siglo de aquello. Re Os oh, oh, recordamos, eh, informamos, eh, hoy no habéis escuchado, no está con nosotros Fernando Rueda, está investigando. Pero lo vais a tener la semana que viene ay, contándonos ay. las cosas en las que está ahora mismo investigando. Pero antes, eh, pistas, eh, conocemos eh, más eh, para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Bueno, bueno, bueno, está la cosa tremenda. Bueno, recordamos que tenemos a uno de los grandes de la música que le hicieron bullying en el instituto siendo adolescente y que muchos de los objetos que le pertenecían, pues cuando han sido subastados, han alcanzado cifras desorbitantes. Y quiero que me digáis quién puede ser, porque esa es la segunda pista, que una de las cosas que, que era suya, que le pertenecía a él, pues cuando ha sido subastada ha alcanzado una cifra de estas, bueno, mmm, estratosférica. Y las opciones que os damos son David Gilmore de Pink Floyd, Prince o Kurt Cobain de Nirvana. Ya sabéis que podéis escribir en dos sitios, en el correo en rosa.vientos.es o podéis hacerlo en Almohadilla rosavientos Vientos en Twitter. Todos los que acertéis, todos, uno de vosotros solo. ...tendrá un detalle de recuerdo del programa... ...así que mucha suerte... ...aprovechar rápidamente... ...y a ver qué la acierta... ...mucha suerte... ...nos recuerda... ...una de nuestros oyentes... ...Evis Pab... ...con el Modilla ...que está a disposición de todos en vosotros... ...una de las frases... ...que nos decía Pedrero... ...hace tan solo unos instantes... ...que los ladrones en dementes lo que hacen es exaltar los sentimientos negativos en Onda Cero la rosa de los vientos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 que tienen 7.000 años, no pero eh, como os decía, desmembraban a las momias para vaciarlas y luego les daban la, eh, les, las rellenaban con, con fibras vegetales y con compuestos animales, las moldeaban exteriormente con barro, luego les volvían a colocar la piel que habían conservado previamente en agua salada y finalmente les daban una patina negra de, mangan de manganeso y les ponían una peluca corta.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 de que se están llevando a cabo esas investigaciones están esta noche now. con nosotros Elés Iborra, Óscar Iborra Muy buenas, ¿qué tal Óscar? Muy buenas, aquí estamos, estupendamente <risa> ¿Vosotros pues, qué tal? Perfectamente, deseando conocer hay cosas tuyas cosas de como un investigador que se apasiona por el mundo para psicología decide que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 que hemos contado aquí en La Rosa de los Vientos junto a Vicente Valleiro. La historia de los en Benjamín que se encuentra en ese libro, en experiencia y pobreza, se titula Una historia, una historia fascinante, una historia de una familia perseguida en Alemania, una familia que llegó a Ibiza. Vicente, mil gracias. Un bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. <risa> En Onda Cero, la rosa de los vientos. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Tres y seis minutos, estamos hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero. Estamos en la rosa de los vientos. Vamos a tener el cine El Callejón con José Manuel Esquivano en la que será su última intervención esta temporada el mundo del cine. Se toma un descanso aquí, un descanso veraniego. José Manuel Esquivano, eso sí, nos va a ofrecer en esta última sección del año la primera crítica. Primera crítica de una película después de la pandemia, después del confinamiento. También va a estar con nosotros en esta hora de programa uno de los escritores españoles, uno de los novelistas más importantes, ¿eh? Gabriel Martínez, ¿eh? que va a estar ahí con nosotros, que nos va a contar algo sobre su último libro, un cambio de verdad, de, un cambio de verdad que tiene que ver con el cambio de vida, con el cambio de la vida urbana a la vida rural. Es muy, muy interesante lo que nos va a contar Gabriel. Vamos a tener también señales del fin del mundo con Javier Sevillano, pero antes, los últimos en datos, el ganador del concurso de esta noche, el personaje oculto, nos lo va a contar quién era Silvia Casasola. Un personaje oculto, Silvia, que era... Pues bueno, Lo que, que tenemos claro es que era músico Sí. <ríe> Ahora vamos a desvelar Bueno, los tres son grandes músicos Que además tienen muchas cosas en común Entre ellas, pues ser grandes guitarristas Bueno, por ejemplo En el caso de Prince Él tocaba prácticamente todos los instrumentos Y además componía y cantaba David Gilmore de Pink Floyd Pues también compone Y hasta la fecha su guitarra, una Fender Stratocaster, que por lo visto para los guitarristas es lo más de lo más ha sido la que ha alcanzado mayor valor 4 millones ¿eh? de dólares en 2019 cuando se subastó ¿y a dónde fue ese dinero? pues él tuvo un detallazo o la persona que tenía esa eh, guitarra en propiedad porque lo destinaron a obras de caridad y decimos muy bien hasta la fecha ¿por qué? Pues porque hay un objeto fantástico que ha alcanzado también cifras desorbitadas y la verdad es que eh, cualquier cosa de, de nuestro personaje de hoy, que es Kurt Cobain, como habéis adivinado muchos de vosotros, le pasa eso. Bueno, pues él es nuestro protagonista y vamos, y vamos a tener el honor de escucharle un poquito. Bueno, recientemente la guitarra que tocó Kirk Cohen en el disco Intivian Playa en Nueva York en 1994. take your time burn you is your stone. Fue vendida el sábado pasado por nada menos que 6 millones de dólares Unos 5,3 millones de euros en una subasta ah, solo es eso ah, En Beverly Hills Venga, dinos, que la has comprado tú, Bruno No, yo no pagaría ni un céntimo por una guitarra de nadie Aunque sea de un genio como Corey. Y menos en una subasta Las subastas, eh, en mi opinión, ¿eh? 4 millones de euros Eso se paga en impuestos, no en otras de carinas. Bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Yo, no, no, no. Si, yo si me la regalan, yo, es muy bien recibida. A, ver, si me la regalan, a mí también. Bueno, claro, esta, joder, esta guitarra no eso, ni, vamos, se ni ha convertido casualidad. en la más cara de la historia por delante de la de David Gurmur, que hemos dicho que costó 4 millones, o la guitarra eléctrica Blue Angel Club 2 eh, con la que Prince tocó Purple Rain en los años 1980 y 1990, que esta se vendió por 563.500 dólares, que tampoco está mal. ¿Y quién ha comprado la guitarrita de Comay? Bueno, pues ha sido el magnate australiano Peter Friedman, quien planea, según han contado, salir de gira con la guitarra del líder de Nirvana y recabar fondos para grupos de apoyo a los artistas. A mí me parece, perdóname, sirve a una africana este señor que vete a saber el cenutreo que es que se ponga a tocar con una guitarra que le ha costado 6 millones de euros en una subasta para recabar fondos porque no lo da directamente ya, ¿Ya pero... está no, no tiene que recabar y, y a... Hay que Pero así tiene el gustazo de tener sí. la guitarra de Cobain y a lo mejor pensará que igual, él es, ya sabes que hay veces que dicen que el espíritu está en todos los objetos sí, que sí, sí, verdad, me sí. va a inspirar, me va a inspirar, Cur me inspira. Bueno, ¿y quién ha sido el ganador o ganadora esta noche? participó en Twitter y es Antonio Miguel. Él participa como arroba miguel guión bajo lucía. Así que muchísimas muchísimas felicidades. Enhorabuena Antonio Miguel. Y escríbenos a rosa.vientos arroba onda cero punto es. Ahí nos pones tu dirección y nosotros te hacemos llegar, no la guitarra de Cobain, pero bueno, algo te llegará. Bueno, Venga. Bueno, pues buscaremos la guitarra, a ver si la encontramos. Eh, el pero, Lukelele, el Lukelele. Pero, pero mira... <ríe> Es estupendo el hecho de que esta información, esta noticia Nos haya hecho escuchar a Kurt Cobain otra vez Eso, es. Eso ya lo justifica absolutamente todo Además que para escuchar a Kurt Cobain no hace falta Contener ninguna excusa, ni a Prince no, pero ni, bueno, ni a Pink Floyd ha servido para que lo escuchemos claro. Eso es, que a Pink Floyd también hemos escuchado hoy un poquito sí. O sea que a, estamos a que nada, hoy muy, muy recordatorio la, la, la, la canción El Muro, ¿no? Es. Sí, sí, sí, ¿Sí? You to be Las 13 y 12 minutos eh, continuamos en La rosa de los vientos en eh, muchas cosas eh, por delante ahora ahora mismo la Carravé uno de los escritores más importantes uno de los novelistas eh, más importantes eh, de nuestro país Respirar para su cabeza despegar tan lejos como una aguja de luz respirar un futuro esplendor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 El Callejón del Escribano El cine más grande que nunca, más esperado que nunca El cine con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El Callejón nos trae cine, nos trae cultura ¿Qué año hemos detenido, estamos deteniendo? ¿Quién lo iba a decir al comienzo de este 2020? qué iba a pasar Realmente. lo que ha pasado, ¿eh? Verdaderamente, ¿Quién iba a esperarse que llegaba esta pandemia dichosa? Y, y por cierto, déjame que te felicite, Bruno, por tu nuevo libro, La cara B de la pandemia, un libro apasionante. Como todo lo tuyo, Bruno, un libro que descifra las claves, que cuenta lo que no se cuenta y que demuestra lo que es tan difícil de demostrar tantas veces. De momento tenemos que leerlo en, en digital, pero es que es una oportunidad realmente impresionante de tener en la tableta, en los móviles, donde sea, este volumen en las manos. Te felicito. Bruno. Muchas gracias, eh, José Manuel. La verdad es que ha sido, evidentemente, ese, un chungo esfuerzo porque estás escribiendo casi en tiempo real, es una claro, crónica, claro. y sabes que en un mes, en dos. Por las circunstancias, puede ser ya viejo, pues entonces eh, por las plataformas sí, sí. Y, y a medida que se hacía, se corregía, se maquetaba, ha sido un esfuerzo, pero yo creo que ha merecido la pena y mucho, había, que, mucho. había que estar ahí. Eh, y en una pandemia, además, eh, con todo lo que le rodea, ¿no te da un poco la sensación, en el mundo del cine también, pero no te da un poco la sensación de que o se está de un lado o se está del otro? Ay, o se es radicar por un lado o de otro, no se puede estar un poco, no se puede ser un poco crítico con de todos o ver lo bueno en casi todos, no, hay que estar o un extremo o en otro, no se puede estar pues... en, en medio, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí, y además me parece que también es una de las claves que tú tanteas en, en tu libro. ¿no? es decir ¿cómo, que, ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál debería ser nuestra posición ante un hecho tan tremendo y tan trágico como este? ¿no? Desprovisto quizá de, de aditamentos, no sé si llamarlo políticos o de qué manera, sino simplemente eh, atendiendo a la humanidad de lo que nos está pasando. Eh, fíjate, hay una de las cosas que, que me decían, ¿no? con todo lo que está ocurriendo, con todos los émbolos, las mentiras, las exageraciones que se están distribuyendo, sí. me decían, pero ¿no crees que estás solos y Bill Gates en detrás de la pandemia, que son ellos? ¿Pero qué clase de periodista eres que no te has dado cuenta de eso? ¿Te han comprado? Madre mía, madre mía, sí, pues, sí. Claro. Sí, sí. Pues, pues. sí, sí. sí. Qué o pena. Sea, o sea, ¿te han comprado por no decir...? La bestialidad, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, las redes sociales eh, ya abundan en términos sí. y, y en propuestas como esa. Es una, es una auténtica pena. ¿eh? Lo que... Es eh, fantástico, es que ya tengamos, ha habido durante toda esta pandemia más de 3.000 salas. Eso quiere decir que el 100% de las salas eh, de cine han estado cerradas, han estado sí. sin luz. Poquito a poco se va comenzando a abrir eso y tenemos, eh, José Manuel, nos vas a contar la primera de las críticas en este año. Bueno, no, no es la primera de las críticas de este año, es la primera crítica... Postpandemia, ¿no? Postpandemia, efectivamente, sí. Vamos a, vamos a ello porque además es verdad, los cines ya están reabriendo. Me parece que están ya el 80% de las salas abiertas. En Madrid incluso hemos sido capaces de inaugurar esta semana que viene un nuevo cine con tres salas. En fin, esto es una notición verdaderamente, ¿no? Así es que sí, vamos a contar ya algo de lo que está pasando en las pantallas grandes, que eso es importante. También lo hemos visto en las pequeñas, pero el cine, el cine al que hay que ir ya está abierto el cine la crítica de esta semana es La Inocencia Creo el que ha el 15 ¿quién se? ¿está ahí? me lo he dejado pero sí, claro ya hey, hey. se el chollo ¡eh! Cuidadito, a ver si no se nos cala. Bueno, ¿qué? Hoy... ¿Saben en qué vas esta casa? La inocencia, José Manuel, es una cosa que nos aprenden a quitar en sí, en medio sí, sí, sí. Con, eh, con la edad. Eh, cuando tiene cosas buenas y cosas eh, malas, evidentemente. Pero pues la sí, inocencia tío, sí. es en la juventud, en la adolescencia. Hacer cosas eh, sin pensar en las consecuencias que a veces hay que hacer un poquito. Pues eso es, efectivamente, lo has contado muy bien. La Inocencia es la película de Lucía Alemán la ha producido Juan Gordon, Belén Sánchez y Tina Badenes, el guión es de la directora de Lucía Lemayne y junto con Laia Soler y los protagonistas Carmen Arrufat, Sergi López Laia Marul, Joel Bosquet bueno, es como digo, el primer largometraje de esta joven directora, Lucía Lemayne, que nació en el año 85 en Traiguera, en Castellón y es una chica componente pues de esa, yo creo que muy prometedora generación, que forman, por ejemplo pues Andrea Jaurieta, la directora de Anadería, Carla Simón, como del 93, Carmen Blanco la directora de Los Amores Cobardes Diana Toucedo con 30 lumes, Elena Trapera, directora de las distancias, Belén Funes, directora de la hija de un ladrón, bueno, así hasta prácticamente una docena, todas ellas de una edad parecida, en torno a la treintena, debutantes en el largo, y la mayoría procedente, fíjate, de las escuelas de cine de Cataluña y de Madrid, y yo creo que es una prueba del buen hacer que ya acredita a estas instituciones. Bueno, Lucía Alemán pone en imágenes en La Inocencia una historia que conoce muy bien. La protagonista Liz, una cría de 15 años, ¿Qué pasa pues el final ya del curso en el pueblo, con sus padres, el, el osco y primitivo Cata y la sufrida Sole, sus amigas y amigos, que son Rocío, el polaco, y el noviete incipiente este que tiene, el muy curtido Néstor. Bueno, llegan las fiestas, hay procesiones, tradiciones bárbaras, por supuesto, baile en la discoteca, congestionada y, y permisiva, calor, alcohol y alguna sustancia más. El pueblo son los mil ojos que todo lo ven, las voces que van y vienen, las verdades que se esconden y las mentiras que se publican. De puertas para adentro, cada casa es un secreto. La de Liz no es muy confortable. La chica espera acabar la secundaria para irse a Barcelona a estudiar para artista apecista equilibrista, algo así, el circo es lo que le interesa. Naturalmente su padre no puede comprender ese exótico interés y su insistencia no hace sino provocar el enfado del padre. La madre asiste a la confrontación rendida a la autoridad prepotente y machista de su marido y por supuesto cuidando de que nada problemático ni relativamente escandaloso trascienda fuera del hogar. Lucía Alemán acompaña las idas y venidas de Liszt por las calles y rincones del pueblo, retratando sus días y sus noches. Su mirada convierte a Carmen Arrufat, bueno, digámoslo ya, un portento de naturalidad y expresividad, en el centro de cada plano, con las gentes del lugar al fondo, rodeada del amparo de sus amigos, del calor de los besos de Néstor, con la difusa presencia de sus padres instalados en la ignorancia. Y el relato se desliza con facilidad hacia el conflicto, el momento en el que la vida de Lis se convierte en un vértigo, un torbellino, una bomba de relojería, con cuenta atrás acelerada. Dice Alemán que ella no describe la adolescencia, sino a un adolescente. Bueno, pues de acuerdo, ¿no? Pero su propuesta se eleva sobre sus personajes, la joven, el pueblo, la familia, protagonistas todos, para desarrollar una historia que tiene más de crónica que de fábula. Sobre todo porque aquí no hay moraleja, como no la hay en la vida real. Solo actos y consecuencias, personas y relaciones, afanes, ilusiones y la dura realidad. Como las otras jóvenes directoras que citaba al principio, Lucía Alemán debuta con extraordinaria fuerza, filma con pasión, apoyada en su certero guión y con la magnífica interpretación que extrae de su elenco muy bien los más jóvenes y superlativos los mayores, con un majestuoso Sergi López a la cabeza. La Inocencia es una obra insólitamente madura, planteada y resuelta sin apenas titubeos, que serían naturales en una ópera prima, y demostrando un potencial más que estimable y un futuro para su directora y para el cine español muy esperanzador. ¿Cómo esperanzador es el hecho de que Por fin ya tengamos la primera crítica, la inocencia, y nos has hablado, José Manuel, qué importante ha sido en esta pandemia, en este encierro, qué importante han sido. Evidentemente el cine tiene que ser en pantalla grande, pero cuando no se puede... Bueno, qué importantes han ya sido luego, eh, ya que ya se hicieron luego. las plataformas. Han eh, tenido, han cubierto eh, lo que no se podía cubrir, que eran las pues salas sí. grandes, eh, pero eh, se podía conocer un poquito de cine y ver un poquito de cine gracias a ellas, ¿no? efectivamente, hemos tenido muy buenas películas eh, españolas también, ¿eh? en las plataformas no te confieso que la inocencia la he visto en una plataforma, en esa de, de la telefónica, ¿verdad? Sí. bueno y, y realmente han cumplido una función extraordinaria, quizás se haya visto en estos meses más cine que, que, que cuando no estábamos encerrados, ¿verdad? y ha sido gracias a la aportación de las plataformas ¿no? las de plataformas de pago, bueno realmente tampoco tan caras, hay que decirlo ver ¿eh? no, no, no. una película por 4 euros, euros que las puede sí. ver toda la familia Y además verlo durante dos días o tres me parece que es una, un dinero que se puede pagar por disfrutar del buen cine. Y tiempo habrá de eh, ver cifras, en ver datos, pero la película más importante de la pandemia no en España, sino en todo el mundo, es una película española, El Hoyo, que ha sido la más vista en todo el mundo. Bueno, pues y te había tenido anteriormente su trayectoria muy corta, pero su trayectoria sí. en la pantalla grande, y ha tenido una segunda vida que la ha catapultado a un clásico, bueno, a un clásico, a una película eh, muy importante y muy vista en todo el mundo. Pues eh, también eh, dan una oportunidad eh, que igual no tuvieron eh, algunas películas en la pantalla grande, como este, este caso, ¿no? El Hoyo. Hoy la inocencia, ¿no? Sin ninguna duda, así es. Como importante ha sido en la historia del cine, José Manuel, ¿eh? del cine que hemos visto, tanto, tan importante es el que muchos grandes actores... ...nombres conocidísimos... ...los eh, reconocemos por su voz... ...pero no era su voz... ¿eh? ...es eh, sí, la sí. voz de los dobladores, ¿verdad? En efecto, así es... ...bueno, cualquiera que nos conozca un poquito... ...sabe que desde luego mi apuesta es por el cine... ...en versión original... ...porque es la que refleja la interpretación entera auténtica del actor... ...pero, en España tenemos tan grandes intérpretes de doblaje, tan actores y actrices tan buenos, tan completos en, en el terreno del doblaje y también fuera del doblaje, pero sobre todo en el doblaje, que creo que este final de temporada tiene que tener un homenaje a estas voces, a estas personas que son artistas, que son ellos no les gusta llamarse dobladores y tienen razón, son actores de doblaje exacto, exacto. De doblaje. que son actores eh. no eso son es. filólogos, eh, no son dobladores no, no, no, eso es no, otra no, cosa no. fantástica y estupenda pero en esta ocasión si no llegan a ser actores eh, no podrían interpretar con su voz a estos eh, grandes eh, de, de la pantalla no. por supuesto, yo creo que en España tenemos fíjate, los mejores intérpretes de doblaje de todo el mundo por ejemplo, películas eh, que reconocemos eh, por la voz eh, de sus protagonistas escuchamos esta noche por ejemplo, Memorias de ¿La vida es realmente tan sencilla para usted, Vince Hatton? Puede que yo le pida menos que usted Eso sí que no lo creo La próxima vez que cambies de opinión Hazlo con tu dinero ¿Te han comprado un título, Baronesa? No me he comprado a mí haber pedido permiso ya lo hice y ella me lo dio ¿no te preocupa que yo sea la esposa de otro hombre? no lo que me preocupa es que insistas tanto José Manuel Esquivano qué voces sí. ¿verdad? Bueno, que voces, eh? que reconocibles. Y, claro, eh, porque los actores de doblaje algunos han conocido que se conozca. A ese actor sí, sí. son eh, diferentes, el actor del doblador, pero pensamos que son los mismos ¿sabes? porque consiguen claro. meterse en su piel totalmente. Por supuesto que sí, aquí acabamos de escuchar a Meryl Streep, a Robert Redford a Klaus Maria Brandauer en Memorias de África, la película del 85 de Sidney Pollack Bueno, pues en el doblaje del año siguiente, el año 86 el doblaje fue dirigido por Juan Fernández, naturalmente el director de doblaje es una figura fundamental y también fundamental es la otra figura quizá menos conocida que es la del ajustador Juan Fernández en Memorias de África hizo las dos funciones, director y ajustador el ajustador es el que coge la pista de sonido y va colocando esa pista de manera que los movimientos en la pantalla de las bocas de los actores y de las actrices coincida lo más posible con lo que han eh, hecho en, en la versión eh, doblada los artistas de doblaje, realmente sustancial. ¿Quién no ha oído hablar de Pretty Woman? ¿Estoy bien? ¿Te falta algo? Sí, pues te aseguro que dentro de este vestido no cabe nada más. Quizá haya algo en esta caja. No quiero que te pongas nerviosa, solo es un préstamo. <risa> ¿De verdad te han prestado esto en una joyería? Soy un cliente muy bueno Si fueras a comprarlo, ¿cuánto te costaría? Un cuarto de millón ¿Un cuarto de millón de dólares? ¿Y a dónde vamos? Es una sorpresa Y es que parecen de verdad, José Manuel, las voces de Richard Gere y Julia Roberts. Seguramente pues, son sí. ellos. y Nada, nos hace pensar que no era, pero no son sus voces. Pero oh, son las no, voces no. con las que ha pasado a la historia. Ya lo creo. Esa risa cristalina de Julia Roberts es la de Mercedes Montalá. Una actriz de doblaje fantástica. Su voz se le pone a Catherine Zeta-Jones, a Sarah Stone, a Michelle Pfeiffer. Y la voz de Richard Gere es la voz, yo creo que del más mítico de nuestros actores de doblaje, Ricardo Solans. Suya es la voz en español de Robert De Niro, de Al Pacino, de Dustin Hoffman, de Sylvester Stallone. Realmente extraordinario. Y verdad que cada, en cada uno de ellos parece una voz distinta. Bueno, mérito de Ricardo Solans, mérito también de Ernesto Aura, que dirigió el doblaje de de Pretty Woman en, en español y de Guillermo Ramos, que fue el ajustador. Dos nombres que hay que citar también porque tienen tanto mérito como los propios artistas de doblaje. Hace unos meses eh, tuve la ocasión de tener y entrevistar aquí, eh, por otra cosa totalmente distinta, a un personaje llamado Ramón Langa. Y yo no sabía que, <risa> parecía que no me hablaba él, parecía que me estaba hablando Bruce and Willis. Eh. ¿Por qué? <risa> Naturalmente. Porque es la voz de Jungla. De cristal. Seguro que encuentra otro teléfono enseguida, mi lady. Aclaremos una cosa. Aquí yo soy el único poli. No vuelvas a tirarte ese rollo. Pues aclaremos otra cosa. Tú me necesitas a mí mucho más que yo a ti. No te gusta cómo lo hago. Vale, me voy. Está bien, te necesito. Yo te necesito a ti más que tú a mí. Y el caso se demuestra, bueno. Ramón Langa, que, bueno, se pueden intentar hacer cosas ¿eh? y muy bien y muy dignas en el mundo del cine como actor, ¿eh? pero sí, cuando sí, la sí. voz está tan marcada y es eh, tan importante en eh, lo que has hecho, además, has hablado muchísimas eh, películas, eh, muchísimos actores, pero en este caso está tan vinculada la voz de sí. Bruce Willis, ¿quién piensa que la voz de Bruce Willis no es eh, la voz eh, de Langa? Claro que sí, es verdad, he doblado aquí, en esta jungla de cristal que es la tercera, la jungla de cristal, la venganza del 95, dirigida también como las otras por John McTiernan, bueno, Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, y efectivamente, la voz de este... Bruce Willis y de otros. Me parece que 50 y algo más, porque son más de 50 las veces que Ramón Lang ha puesto voz a, a Bruce Willis. También ha puesto voz a Kevin Costner, a Keith Carradine. La voz de Samuel L. Jackson, que acabo de leer también, es de Manolo García, ¿eh? Manolo García que eh, doblaba a Robert Redford en Memorias de África, pero naturalmente también suena distinta. La voz de Samuel L. Jackson es de Miguel Ángel Jenner que también suele doblar a Jean Renault, a Leonard Nimoy en Star Trek, a Jack Pallans, este tipo de hombres duros, ¿verdad? Bueno, como digo, son todos realmente actores y actrices sensacionales. Por cierto, Eduardo, Eduardo Gutiérrez fue el director del doblaje de esta jungla de cristal, la venganza, y también el ajustador hizo las dos funciones. Tú eres eh, la persona que nos trae el mundo del cine aquí, en la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero durante tantos años, y ahora, eh, durante esos meses, es verano llega el verano hay que descansar un poquito. Ya tenemos el cine enfilado, José Manuel. Pues yo creo que sí, sí verdad que sí. Ya, ya tenemos el cine prácticamente como siempre. Además, este verano va a haber una buena cosa y es que va a haber más cines de verano, estoy seguro. Y sí, esa es una verdad. institución que no se puede perder. En fin, con pandemia, con lo que sea que vuelva al cine de verano, que podamos ir a esas terrazas al aire libre a ver las películas películas a lo mejor que ya hemos visto en la temporada no importa, el cine de verano es un acontecimiento en sí mismo, hay que recuperarlo en esta ocasión. Eh, es verdad que durante esta pandemia se están recuperando se están cambiando cosas, eh, lo que decíamos de las eh, plataformas eh, los cines de verano los autocines eh, también Bueno, sí, sí, sí, eh, sí. el mundo es nuevo por lado, se están recuperando cosas antiguas eh, por otra, el mundo del cine demuestra una vez eh, más que está ahí y que bueno que está ahí y se adapta a lo que está ocurriendo y es estupendo que lo haga eh, demuestra una vez más eh, que eh, bueno pues que el mundo avanza a la velocidad del cine o el cine a la velocidad del mundo eh, pues sí, pues no sabemos sí, pues sí. Eh, que, cuál es el que marca el camino pero el camino es bueno siempre Efectivamente, el cine está vivo, Bruno. Estamos vivos, esto es así. José Manuel Esquivano, nos tomamos una pequeña pausa, vacaciones de verano, sí, pero dentro de muy poquito seguimos contando muchas cosas sobre el cine, sobre el cine este verano, que el cine será estupendo, el cine post-pandemia será estupendo, post-confinamiento será estupendo y contaremos cosas, porque lo que viene será todavía mejor. José Manuel. Pues eso... Eso es lo que desea a todo el mundo, a todos nuestros amigos, Bruno. Que paséis todos muy buen verano, que nos eh, volvamos a reunir después de estas vacaciones y que haya muy buen cine y mucha vida, Bruno, mucha vida. Y ha sido un placer, eh, José Manuel, estar contigo semana tras semana. Ya lo dejé la semana pasada, semana tras semana. Hablando del cine, había que reconvertirse, había que hacer cosas y hemos ido contando cosas en, del mundo del cine. A, comentaremos, seguro, eh, seguro. Yo estoy esperando la primera película que esté... Y ya se está haciendo, seguramente. Reflejada la pandemia, sí, sí, el sí. confinamiento, bueno, que se, seguramente hay, es una base, es una cantera del mundo del cine que estará llegando y que será estupenda y lo contaremos aquí. ¿Te parece? Me parece fenomenal, Bruno. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo a ti, gracias. gracias. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.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 no eh, hay un detalle que es muy importante que sepamos, eh, que es un metal pesado, el mercurio, y Exacto. todos los metales eh, pesados son perjudiciales eh, para tóxicos, la especie humana. Tremendo, el, y si comemos mercurio, algo que está eh, contaminado por eso, pues, y es un metal pesado, el mercurio. Exactamente, metal, y, el, y es eh, altamente sí. altamente tóxico, una de las razones, por ejemplo, porque que ya existen, no se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 La primera conferencia internacional sobre, esta, sobre geoquímica, y en este caso en este foro de, de geoquímica marina. Javier Sevillano, muchas gracias. Yo no, no como más... mucho pescado. Lo vale, pescado. vale. <risa> de los ventos, vuelve mañana a la una y media de la madrugada a las doce y media en la comunidad de Canaria, tenemos tertulia y muchas otras cosas en el programa de mañana, y en la página web dentro de unas horas, está el de hoy cada una de las secciones y entrevistas en Onda OndaCero.es, en la sección dedicada a la rosa de los ventos muchas gracias, mañana volvemos a la una y media